Hola, buen día, Pablo, y buen día a toda la audiencia. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno. Fresca, la mañana, pero bien. Sí, sí. Eh, Marcela, eh, bueno, a ver, eh, ¿qué opinás eh, de lo que anunció Sergio Massa? Bueno, hoy se conoció el DNU ahí, así que ya es oficial. Eh, por lo menos la, elevar el piso de ganancias eh, para que menos trabajadores paguen. Eh, ¿Qué mirada tenés de esto? Bueno, nosotros estamos muy contentos. Eh, porque es un reclamo que los sindicatos, y desde la misma CGT, mm. se viene haciendo desde hace mucho, mucho tiempo atrás, porque mm. siempre partimos de la premisa que un salario, un sueldo, no debe pagar impuestos, eso mm. es de entrada. Y lamentablemente, con el correr de los años, cada vez se eh, incrementaba más la brecha de cantidad de empleados, de trabajadores y trabajadoras que tenían que... Eh, sufrir ese famoso descuento. Por lo tanto, este anuncio, cuando el actual ministro de Economía y candidato a, a presidente de nuestro país, eh, lo propuso, bueno, para todas eh, las regionales y todas las centrales y todos los sindicatos, fue un avance y un apoyo constante que teníamos que dar. Nos parece muy acertado, ¿no? Eh, Marcela, eh, y esta medida, bueno, beneficia a trabajadores que ganan, por decirlo, ganan bien, digo, están por por, por encima de los 700.000 mil pesos. Eh, bueno, ahora se lleva a un millón eh, ¿Esperan medidas para sectores que ganan menos de eso? Eh, sí, eh, mira, la realidad nuestra es que el trabajador pueda vivir dignamente. y Este, este beneficio que estamos obteniendo es realmente eh, es un recupero o es representar un aumento real del salario. Mm. Y ese aumento nosotros lo tenemos que sostener. Por eso acompañamos, no se debe pagar tributo, porque el salario es una remuneración que nosotros recibimos por el esfuerzo y el desempeño que hacemos diariamente. Por lo tanto, a igual trabajo, igual remuneración. Mm. Eso es totalmente eh, la, la, la consigna que nosotros tenemos. Y sabemos que, que ahora eh, también se está eh, viendo la posibilidad de que abarque a los monotributistas, que es algo que desde un principio había quedado afuera, ahora se está viendo mm. que también es necesario que se preste atención y que eh, esto avance. Nosotros consideramos que todo trabajador debe tener un buen salario y debe poder... Vivir dignamente con eso, porque su esfuerzo trabajo se desempeñan diariamente. Eh, Marcela, eh, esta medida que bueno es un DNU eh, que va a regir hasta fin de año, pero mientras tanto hoy aparentemente ingresaría el proyecto al Congreso para ya que quede definitivo, que se elimine la cuarta categoría y que ningún trabajador o trabajadora del país a partir del año que viene eh, no sea no pague ganancias. Eh, ya desde Juntos por el Cambio han dicho que van a rechazar eh, este proyecto, por lo menos en la previa. ¿Qué, qué, qué opinas de esto? A ver... Mira, la, la oposición eh, es un poco contradictoria, porque antes estaba, no estaba a favor de este impuesto a las ganancias en los salarios. Ahora es como que damos una vuelta de tuerca. Eh, yo lo que le pido a cada persona, a cada ser humano, a cada conductor, a cada eh, línea política, que pensemos en quiénes son los que sostienen el país. El país se levanta, siempre y cuando haya trabajadores que la peleen día a día para sostenerlo. No hay que dar vuelta a esto. Eh, más de un eh, trabajador ha tenido que pensar con esta inflación, que no podemos negarla, que es grandísima, que la estamos padeciendo todos, eh, no, ha tenido que llegar a fin de mes y sacar como antes el papelito y ver qué dejo de pagar esta vez, o esta vez puedo comprar esto eh, que el mes pasado no, pero dejo de comprar esto otro... Y bueno, eso hay que evitarlo. Esta eh, alegría, esta satisfacción de que el salario ahora se reciba plenamente sin tener ese descuento de impuestos a la ganancia, es fabuloso. Tienen que consultarle antes de, de, de ir a, a, a la Cámara y tomar decisiones y debatir, pregúntenle al trabajador, pregúntenle al que... Sufría este impuesto a las ganancias que debía pagarlo, ¿cómo se siente ahora que no lo tiene que pagar? Más allá del partido que sea, pensemos en eso. Tenemos que llegar a que a aquella persona que la viene peleando diariamente, al que menos trabaja, eh, al que menos, perdón, perdón, perdón, ¿eh? Al que menos este, gana, a ver si ahora está más satisfecho con esta medida. Y, este implementar, por favor, justicia social para todos, Así, para todos. Ha sido una promesa de campaña, además, de Juntos por el Cambio. Uno recuerda la campaña presidencial de Mauricio Macri eh, haciendo hincapié en eso. Eh, ningún trabajador va a pagar impuesto a la ganancia durante mi gobierno. Bueno, eh, eso Exacto, no lo, no eso lo, no te no te lo cumplió, decía, digo, pero bueno. Es que Claro, por eso yo te decía que, eh, hay que dieron una vuelta de tuerca, porque si ellos mismos lo pregonaban o, o se vendían con esa... Con, con ese eslogan, ¿ahora ah. por qué estamos en contra? porque lo impuso otro? Olvidémonos de las caras, gente. Pensemos en el trabajador. Mm. Eh, Hay que fijarse en eso. Claro. Marcela, eh, eh, no sé si pudiste escuchar las declaraciones de Kelly Olmos. Eh, recién las pasábamos al aire, eh, la ministra de Trabajo, eh, apoyando la jornada, eh, la reducción de jornada laboral. Eh, dice que bueno es, eh, es probable que envíen un proyecto o que bueno o empiecen a tratar alguno de los proyectos que propone eso. ¿Qué, qué posición tiene, tiene la CGT acá en La Pampa eh, o vos personalmente? mira eh, es un avance y es eh, algo que también eh, se tiene que analizar y, y, y llevar adelante. Nosotros lo hemos comprobado y lo hemos vivido todo con la pandemia eh, que, que ya pasó era laburar en casa, es estar las 24 horas continuamente, y esto hace que haya una reflexión y un análisis de lo que realmente es la jornada laboral y cómo se puede ir implementando una reducción. Es algo que nosotros, como sindicatos, también lo veníamos conversando, se viene conversando hace tiempo, y si miramos a, a los grandes países, eh, hay una reducción horaria en cuanto a la, a la jornada laboral. Por lo tanto, no podemos hacerlo de un día para el otro, esto tiene que ser analizado bien, ir planificado y que sea paulativo, que vaya de a poco eh, cumpliéndose. Y creo que, que es una gran medida también Que, que debemos considerar. Eh, claro, Kelly Olmos habló de hacerlo de forma progresiva, de pasar de primero sí. de 48 a 44 y después de 44 a 40. Después o 40, sea que sí. Eh, sí. la posición sería similar la que lo que opinan ustedes. Sí, eh, es, es un análisis que hay que ir haciéndolo bien bien detallado. Mm. Y sí, si se venía conversando dentro del seno de la CGT eh, que, que se venía esta reforma. Ah, Así bien, que, bueno. Que, bueno. que, que es favorable Claro. Eh, sí Hoy a la tarde se va a conocer el índice de inflación de agosto que va a superar las dos eh, los dos dígitos. Eh, ya algo mencionaste eh, que es un, uno de los problemas, el, el principal problema que tiene el país en este momento es la, la, la inflación. Eh, bueno, se esperan dos dígitos. Eh, ¿Esperás medidas eh, para los sectores más vulnerables eh, que masa eh, tome medidas para ese sector que son los que más perjudicados por, por la inflación? Y yo creo que sí, eh, yo espero que haya una respuesta para ellos. Es muy triste como está pasando eh, la, este, este índice inflacionario, que es el índice, sí, la inflación arrasa con todos. Mm. Siempre los que primero la sufren y, y la pagamos somos eh, el trabajador, el que menos paga, el que menos cobra, el que menos tiene, aquel que no, no tiene trabajo, A ver, hay medidas que deben ser eh, puestas en la mirada exclusivamente en ellos. Hay que analizar la situación y, y bueno, contemplar todo y, y dar salvataje de manera urgente. Marcela, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, sino gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por, por tenernos presente y, bueno, y acá estamos para seguir dando buenas noticias y acompañar al trabajador ante todo, defenderlo y decir que, que hay que seguir en la lucha y, y bueno festejar estas noticias buenas cuando nos toca.